Una alternativa junto a nuestros grandes amigos que están acá en la radio cuente Alto, hablamos de Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín con interesantes temas de conversación. Bienvenido, amigos, muchachos, a su programa La verdad, una alternativa. Estamos directo. ¿Cómo están queridos amigos? Aquí estamos Está nuevamente con ustedes. En una nueva edición de su programa, la verdad, una alternativa. Ahora sí, estamos viendo las montañas, todavía está claro. La semana pasada ya apenas se, se veía la silueta, hoy día está, se ven, desaltó. Por tanto estamos nos acercamos al verano. Sí, bueno, esta primavera bastante helada, una primavera poco usual. ¿Cómo están amigos? Feliz de estar aquí nuevamente. Sí de poder compartir con ustedes noticias interesantes de esas que no salen en televisión abierta eh, para que nos enteremos cómo funciona y en qué está el país Sí, bueno, hay un tema que no podemos eh, dejar de, de tocar porque es un tema que está eh, es una papa caliente que es, es ineludible a raíz del tema de la contaminación en Quintero y Chuncabí ha, ha muerto un Dirigente Sindical de los Pescadores Ah, ¿Suscríbete? sí, bueno, yo quería eh, leer una declaración primero ya, bueno, parte por eso, eh, no. La declaración pública del sochipe Por contaminación en Quintero Puntuncabí Que es la Sociedad Chilena de Pediatría Que se reunió en el 58º Congreso Chileno en la ciudad de Antofagasta, frente a la emergencia sanitaria y ambiental que afectaría a las comunas de Pucho, Uncabí y Quintero y declara lo siguiente Primero, estamos comprometidos en construir puentes de diálogo y confianza para avanzar en la identificación del problema superar la situación de alerta sanitaria y evitar secuelas en las víctimas primarias, secundarias darías, perdón y terciarias Ponemos a disposición nuestros equipos técnicos tanto del Comité de Salud Ambiental como de pediatría social y todas las ramas, comités y filiales para apoyar la importante gestión que ha realizado hasta ahora la filial Valparaíso. Convocamos también a otras sociedades científicas en un trabajo mancomunado y sistemático. 3. Abogamos por la protección y conservación del medio ambiente desde la mirada de la salud, crecimiento y desarrollo de los niños y niñas nos moviliza un imperativo ético para visibilizar la raíz del problema y colaborar en la construcción de soluciones permanentes interactuando con transparencia e independencia con todos los grupos de interés involucrados en este problema comunidad, estado y empresas el doctor Humberto Soriano presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría esto fue el 5 de octubre ellos están colocando a disposición todo lo que se necesita para poder trasladarse a eh, Quintero. Eso es lo que está ofreciendo, básicamente. El problema es que no ha habido respuesta de parte del Estado. Bueno, y el presidente cuando fue a, a Quintero dijo que ellos se preocupaban de la gente. Y tienen un hospital básico. Y miran, le están ofreciendo ayuda y no la toman. Bueno. Bueno. Eh... <risa> Nos queda clara cuál es la intención y cuál es el actuar de, del Estado, lamentablemente hasta ahora cada vez que hay una emergencia, eh, en vez de eh, cerrar las empresas, que sería lo lógico, que sería lo, lo lo que corresponde a la autoridad para salvaguardar la salud de la gente que vive allí, que estaba primero que las empresas que se han instalado, eh, es cerrar las empresas, no. ¿Cuál es la solución? cierran las escuelas entonces como bueno retomando entonces la, la noticia del del crimen de Alejandro Castro nosotros en realidad decimos un crimen porque no cuadra la, la versión de suicidio sobre todo que se dijo de inmediato un informe de la PDI de que había sido suicidio y informe del Instituto Médico Legal que se demoró un par de horas con un informe y de decir que era posible en circunstancias que en el caso de Macarena Valdés se demoraron cuatro, cuatro meses y después se perdió. Entonces, eh, esas son las cosas que no nos cuadran. Eh, tras la muerte del dirigente sindical de testadores de Quintero, Alejandro Castro, de 30 años, fue hallado sin vida cerca de la dependencia del tren de Valparaíso, que es como el metro, uh -huh. las interrogantes sobre techos se han levantado. Una de las personas que no cree en la versión oficial entregada por la policía de investigaciones es Polet Urrutia, de 23 años, que era la pareja del secretario del sindicato de pescadores C-24 de Quintero desde hace más de cuatro años. Ella dice, yo creo que el Estado lo mató, que nos quiere callar. El hecho se enmarca en la intensa organización que ha llevado a cabo la comunidad del Quintero en contra de la contaminación de la zona producida por la actividad industrial. Ahora que hay una cosa muy interesante. Según los primeros datos entregados por la PDI, se descartaría la intervención de tercero. Tal como dijimos, Correcto. que dieron a priori una explicación uh -huh. ¿Sí muy rápida. Sin embargo, horas después, el director de la Policía Nacional de Investigaciones de la PDI, Héctor Espinosa, sostuvo que hay una investigación muy aguciosa que se está haciendo con mucha reserva y la verdad es que hay bastante preocupación. A lo anterior agregó que vamos a trabajar para que las cosas se desclarezcan y se determinen la responsabilidades que corresponda Efectivamente, reconoció estaba amenazado. Correcto. Eso es un importante antecedente... Mm que lo, lo, lo proporcionó el director de la Policía de Investigaciones, que es un poco contrapuesta a lo, a lo que primitivamente había dicho la Policía de Investigaciones. De Valparaíso. ¿Nos dicen que hay una pregunta? Sí, no. eh, muchas gracias, acá en Estudio 42. Eh, Lorena Angélica Pacheco pregunta, bueno, ¿y, y qué es ustedes que fue que no fue un suicidio la de este dirigente? y por qué habría que callarlo y quién lo habría silenciado a ver, eh, mira eh, más abajo teníamos eh, está circulando por las redes una fotografía que se sacó del cuerpo eh, antes de que fuera retirado por la PDI en el lugar donde fue encontrado el día 4 eh, no el día no recuerdo el día a las 4 de la mañana ...y resulta que estaba colgado con su propia mochila, en una reja, donde los pies le llegaban al suelo. Entonces, es una cosa de lógica. Nosotros no estamos aseverando nada, porque hay una investigación de por medio. Pero un cuerpo que está colgado en una reja, donde los pies le llegan al suelo... ...es poco probable que se haya suicidado así... Si yo me quiero suicidar, busco una viga grande o busco un edificio eh, y me cuelgo de la ventana de, no sé, de un lugar donde yo quede colgando. Pero no que mis pies lleguen al suelo. Por esa fotografía que se sacó antes, antes de que fuera retirado el cuerpo del lugar donde lo encontraron, eh, es que se sospecha. Primero, eso... Por un lado, segundo, él estaba llamando a movilizaciones nacionales, estaba pidiendo que la gente se movilizara para defender el derecho a vivir en un lugar sin contaminación. Aclaremos que la semana recién pasada tuvimos un eh, eh, evento de contaminación también en Antofagasta nosotros hablamos en programas anteriores acerca del decreto 59 de la secretaría general de la presidencia que fue cambiado por el decreto 20 en el primer gobierno de sebastián piñera este decreto permite eh, el aumento de el material particulado en el aire por lo tanto permite que las que más empresas contaminantes se hayan instalado en ese lugar y por otro lado elimina la medición diaria por la cual muchos de los empresarios eran llevados a tribunales ambientales y tenían que pagar multas por la contaminación que ellos llevaban, eso ya no existe lo cambió el mismo Sebastián Piñera bajo presión de los empresarios sobre el primer gobierno entonces, suponemos estamos suponiendo todas las, todos los datos indican que esto no fue un suicidio a priori, la PDI carabineros, o cualquier otra institución, cualquiera, no puede decir si una persona se suicidó o no se suicidó si no hay, primero, una autopsia, y si no hay investigaciones de peritos especializados. En el caso de Macarena Valdés, por ejemplo, al principio se dijo se le hizo autopsia y el eh, Instituto Médico Legal dijo es suicidio. Se hizo una segunda autopsia pagada por sus eh, familiares, independiente, con personas que llevan 30 años en la profesión gente que tiene todo un historial ah, el doctor Rabanal de hecho dice en algún comentario que no es primera vez que le llegan autopsias hechas por el Instituto Médico Legal que no son todo lo prolijas que debieran de haber sido y que pasaron por alto algunas cosas y en el segundo informe de estos dos peritos donde hay una doctora que lleva 30 años en la especialidad, y el doctor Rabanal, determinan de que sí hubo intervención de terceros porque ella estaba muerta al momento de colgarla. Y eso se sabe después de exámenes, peritajes especializados. Y aquí ven el cuerpo y dicen, sí. se suicidó. Y no hay intervención de terceros. ¿En base a qué? Entonces eso nos llama a decir que quieren tapar esto, que quieren catalogarlo como suicidio para que no haya una investigación y se cierre ¿a quién le conviene que esta persona ya no esté? ¿a quién le conviene que, que ya no se sepa? Claro. Es esa es la pregunta activado. que hay que hacerse hay que, hay que, a la auditora del día yo también que en las redes se visto muchas una represión que no sale en los medios masivos obviamente una represión de desmedida y no se toca a los empresarios y se dice que cualquier cosa de contaminación viene de ENA, que es la empresa fiscal bueno, pero... para que, para nuestra auditora, y le vamos a decir que algunos personajes y y que le puede dar la respuesta, complementar la respuesta eh, de por qué nadie los toca a ellos a los que están allá, porque Enex es del grupo Quiñenco y el presidente del directorio Quiñenco es Andrónico Luxi el grupo Oxyquin el presidente de Fernando Barro presidente y directorio de Uxiquín, que es... El abogado de, <coughs> de Sebastián Piñera y que fue abogado de la familia Piñera también. <coughs> después, en COPEC está el grupo Angelini, el presidente Roberto Angelini, del directorio. Después, el grupo de Nagas, de Antonio Yardén, que es el presidente de Nagas. Y de Esgener, el presidente es Bernero da Santos, el directorio. Y después, en Codelco, está... ...Juan Benavides, presidente del directorio de Código... ...ellos son algunos de los personajes que el presidente Niñera no quiere que se importunen por ningún sí, motivo. pero hay otro dato más importante en una entrevista que se le hizo a la pareja de, de este sindicalista eh, asesinado... ...nosotros decimos asesinado y nos hacemos cargo porque las cosas se ven así... Ella dice, ¿viste cosas extrañas que sucedieron antes? ¿Qué fue lo que viste antes de este incidente? Le preguntan a su pareja. Y ella dice, bastantes, muchas. Mira, Carabineros lo seguía siempre. Paz Ciudadana también lo seguía. Se refiere a la seguridad ciudadana, por supuesto, de el sector de ella Y un día le hicieron un control de identidad saliendo de la casa donde él vivía. Una vez salió de la casa, y un carabinero llegó y le hizo un control de identidad. Esto fue en Vicuña Maquena con San Martín, en el faro. Y además, cuando fue la primera vez la marcha de la greda, el primer enfrentamiento con carabineros a él lo tomaron detenido en la playa, y lo estaban inculpando de haber roto una retroexcavadora, después de un vidrio, y luego una iglesia. O sea, quedó en nada. Y una fuerza especial le dijo en la comisaría Aquí te quiero ver, a Alejandro Castro No sé los nombres de los carabineros porque andaban todos tapados ¿Y por qué? Andaba solo, dice Él estaba conmigo Lo que pasa es que, como una hora después que pasó esto Yo me fui a eso de las 10 y quedó él solo Fuimos a una marcha como invitados Luego la gente de Quintero agarraron los lienzos Y nos fuimos al Congreso a desplegarlos y a hacer bulla Después nos quedamos en Valpo, conversando. Pero a eso de las 22 horas yo me fui y él quedó solo en Valparaíso. Nos separamos en la Petrobras de Villavista. Cuando me fui a concón al otro día me llamaron y me avisaron de que él estaba muerto. Ahora, le preguntan, ¿qué crees tú que sucedió? Ella dice, se supone, por lo que están diciendo, que se colgó con su mochila. Pero es raro porque no estaba en condiciones de eso. Estaba en la estaba con la bandera de lucha bien puesta. Él quería organizar a la gente, tenía muchos proyectos en su mente como para hacer algo así. Aparte que a nadie nos cuadra porque él trabajaba en el mar, él es pescador. Si se hubiese querido matar, hubiese agarrado un bote y se habría tirado al mar, porque esa era su idea y más en un lugar tan concurrido como en Errazuris con Carrera y valpara en, en Valparaíso Ahora, ella más adelante habla y dice que ella cree claramente de que es el Estado sí. que fue sí. quien lo mató no indicio, y, claro, y dice eso. que nos quiere callar porque saben que están equivocados y aparte no es cualquier persona, es un dirigente sindical es alguien que llevaba la batuta aquí en Quintero, estaba en la vanguardia, si hubiese muerto yo quizá pasa piola pero mataron a un dirigente sindical y eso no eso no se queda así nomás y creo que porque él era un dirigente lo mataron eso es lo que ella piensa ahora, nosotros pensamos lo mismo él estaba en primera plana en todas, todas, todas las movilizaciones en todas ellas Claro, no salía en la televisión, por supuesto, pero sí la gente de allá lo conocía. Correcto. Ahora nosotros, eh, para, para terminar de responder esta pregunta, yo creo que a la doctora a lo mejor eh, no tiene experiencia en, en conocer el actuar de carabineros en las movilizaciones. Nosotros hemos estado en movilizaciones, muchas movilizaciones, sabemos al actuar de carabineros. Y, y, y hemos visto entrar eh, carabineros de civil y salir de los buses eh, sí. con un encapuchados. Lo hemos visto nosotros no nos contó nadie entonces hay hay muchas cosas que nos estaban de cara dinero para venir tiene una, una, una actual eh, tiene como una, una fuerza eh, especial digamos que mm. para trabajo sucio o sí bueno nosotros una vez vezuvimos en una movilización en contra de la privatización del litio había mucha gente mayor la gente mayor estaba en la vereda no estaba haciendo ningún eh, no estaba haciendo nada, no estaba haciendo daño, no estaba haciendo nada. Y algunos jóvenes efectivamente se bajaron a la calle. Y por supuesto, yo entiendo que la policía está para que no se bajen a la calle y no se corte el tránsito, porque no corresponde. Pero resulta que empezaron a tirarle gases a la gente que estaba en la vereda, que era gente mayor, nosotros incluidos, ¿ya? Y esa gente no estaba haciendo nada, nada, absolutamente nada. Y sin embargo esparcieron a todo el mundo, mojaron a todo el mundo sin ninguna discriminación ah, entonces eso lo hemos visto nosotros hemos estado en movilizaciones entonces carabineros tienen la orden de simple y sencillamente a veces no permitir algo y simple y sencillamente hacer cualquier cosa con tal de no permitir el paso de las manifestaciones en, por otro lado tenemos una un artículo de la prensa Opal, del 6 de octubre, donde habla y dice que surgen dudas debido al comportamiento anterior de los capitalistas, dice han sido capaces de quemar vivos jóvenes, han degollado personas, eh, son capaces de reventar a cualquiera que se enfrente con su sistema de infamias, eh... Lo que ocurre en Quintero, dice, no es solo reflejo de una falla ambiental, sino estructural El ecológico es florero de adorno, el error es económico, las cosas por su nombre Allí hay una muestra del desprecio que los señores le tienen incluso hasta a su propia tierra El clan de las siete familias de la mafia mercantil no debe parar de reír ante lo ocurrido Alejandro ha muerto ahorcado, aunque el término más exacto sería estrangulado. Él se transforma en ejemplo vivo de lo que es quedar sin aire. Esto es parte de un eh, artículo de la prensa Opal, donde se habla básicamente de que aquí hay sí o sí... Eh, intervención y presión de las empresas porque no quieren ser cerradas eh, cuando nosotros hablamos de este artículo que se cambia este decreto que se cambia de la Secretaría General de la Presidencia eh, en el primer gobierno de Sebastián Piñera se hace bajo la presión de las empresas porque eran llevadas a tribunales ambientales porque había una medición diaria llevadas a tribunales ambientales y tenían que pagar multa y además tenían que pagar las costas por eh, todo lo que eh, pudiera ser eh, eh, costo de medicamentos o de, tra de, de tratamientos para las personas afectadas, entonces si ustedes ven el comportamiento del gobierno con respecto a esta situación, eh, se dice hay contaminación, se pone una alerta amarilla, se desaparece, qué sé yo. Sacan la alerta amarilla Vuelve otra contaminación ¿Y qué es lo que hace el Estado? El Estado lo que hace es cerrar las escuelas O sea, eso claramente me dice a mí Que el Estado no sí. quiere tocar y a los además, empresarios además, además, hemos visto la represión por parte de carabineros Y de miembros de la Armada Desde las empresas, tirando balines a la gente Eso no va a salir en la televisión, obviamente Entonces... Es una cosa pero impresionante cómo defienden el Estado Correcto. y el aparataje del Estado sí. al servicio de las empresas. Más adelante en este artículo de la prensa Opal dice Es indiscutible que tengamos incertidumbres después de la muerte del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez en el 2013, después de la compañera Macarena Valdés en el 2016, activista medioambiental que también aparece ahorcada y que en el segundo informe de autopsia... Eh, Se, eh, el informe dice que ella ya estaba muerta cuando la colgaron por lo tanto hay intervención de terceros y es un asesinato activista eh, y ahora en el 2018 lo de Alejandro Castro dirigente pesquero estamos hablando de personas que son los que llevan la batuta, los que llevan adelante los movimientos, los que le dan fuerza a los movimientos, por lo tanto es dejar sin cabeza un movimiento sí. para que se disperse, es la norma es lo que pasa habitualmente Bueno, más adelante tenemos otro Aquí hay una cosa muy interesante Dice, con el pasar de los días Siguen apareciendo antecedentes Que desmienten la historia oficial del suicidio Del joven secretario Del sindicato de pescadores Alejandro Castro Dice que tenemos fichado, le habían dicho unos carabineros al joven pescador y el dirigente sindical cuando esperaba la liberación de manifestantes detenidos en Quintero. La PDI reconoció que el joven había sido amenazado. La vocera de la familia contó detalles del hecho y el mundo político exige una investigación a fondo del desconcertante hecho. Eso es muy importante. Eh, sí, de hecho la Cámara de Diputados eh, sacó una una moción, no sé el nombre... Eh, Eh, en, sí. en específico, digamos Pero de que se haga una investigación a fondo Y que se llegue a los culpables Y que se condene a quienes Fueron los culpables de este eh, De este hecho Porque claramente Todos los antecedentes apuntan sí. A que efectivamente Hay detrás de esto Tercera persona, lamentablemente De hecho eh, Al principio de la PDI, como lo comentábamos delante eh, De Valparaíso dice Suicidio no hay eh, no hay intervención del tercero y a su vez el jefe el encargado de la PDI a nivel nacional él dice se está haciendo una investigación acuciosa y además dice no no descartamos absolutamente ninguna opción y hay personas que están siendo investigadas entonces y él reconoce que él efectivamente había sido amenazado no dice por quién Ah, pero sí reconoce que había sido amenazado Entonces Son muchos los datos Ahora, claro, concretamente no tenemos las pruebas No están las pruebas Hay elementos que nos hacen deducir Y que no solo a nosotros Sino que a, a, al, a la misma Cámara de Diputados Que está pidiendo la investigación acuciosa Es porque el tema es delicado Y hay muchos elementos que, no, que permiten Presumir Hay una presunción Hay antecedentes de crímenes anteriores de esta naturaleza Entonces Eh, hay muchos elementos que nos hacen pensar de que esto fue un crimen exactamente, un eso, mismo, eso mismo voy a decir yo <risa> hay muchos antecedentes que sí o sí a cualquier persona que tenga una pizca de criterio que tenga dos dedos de frente una cosa de lógica, porque es una cosa de lógica eh, nos hace pensar que esto efectivamente hay algo más detrás de todo esto no es eh, un simple suicidio y nada más ah, lamentablemente aquí es donde lo, lo bueno perdón antes de que sigas con eso es importante esto tú lo dijiste esto pero pero ahora la, la agrupación de defensa de los derechos humanos agrega dos puntos esto sumado a las condiciones en que aparece su cuerpo colgado con su mochila de una reja casi de su estatura nos hace dudar seriamente de la versión de suicidio entregada por la PDI uh -huh. cierre de comillas si sí, más abajo tenemos tenemos el el dato este que donde aparece la fotografía que sus pies están ras, rajas de suelo entonces nadie se cuelga en una situación así no, no, no, claro entonces todo nos lleva a pensar como tú recién dijiste a que hay intervención de terceros, lamentablemente no no, no hay ni una otra opción se va a hacer una investigación acuciosa creo yo por todos los movimientos que se están haciendo por toda la solicitud eh de la familia, de los pescadores de todas las organizaciones y ahora también de la Cámara de Diputados que el ente fiscalizador por excelencia del país digamos ¿eh? sí, entonces bueno, eh, esperamos que esto llegue a buen puerto esa es la verdad así como como algunos políticos dicen ojalá que las instituciones funcionen sería ideal pero hasta el momento no ha funcionado ojalá, ojalá que así sea y ojalá que lleguemos a buen puerto Eh, además aparte de esto hay también una investigación de eh, Amnistía Internacional que dice que aquí en eh, en cómo es que se llama eh, que están ellos investigando por su propia cuenta al igual que como lo han hecho en otros casos en el caso de los mapuches, por ejemplo, eh, están investigando para ver si se lleva adelante esta investigación como corresponde y respetando los debidos procesos. Pausa. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. El A toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de tu arrozal El derecho de vivir en paz Indochina es el lugar Mas Mar, donde revientan la flor Con genocidio y napal La luna es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz también, un poco también que tiene que ver con lo de Quintero de que está dando vuelta también en las redes sociales, porque estas cosas se dan por las redes sociales eh, Lorena Bustamantes ella denuncia que eh, integrantes de nuestras organizaciones Jorge Salazar, vocero de Acción Ecosocial de Quintero y melin Olate, ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Upla eh, le han hecho control de identidad y además los han seguido varias veces en distintos lugares el hostigamiento dice ya es recurrente hace dos noches seguidas ciudad seguridad ciudadana y carabineros se ha pasado lentamente deteniéndose unos segundos afuera de la casa de nuestros activistas antes mencionados ¿cuáles son los motivos para que se ejerza este tipo de acciones? ninguno esto es amedrentamiento y persecución contra quienes en nuestra comuna son parte de un movimiento que sólo exige el derecho a vivir, a respirar un aire limpio, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación nada más y nada menos ¿Qué lucha puede ser más legítima que luchar por la vida, por un aire limpio, por, por sí. los, el aire de, de, de, de limpio para tus hijos? Exacto. ¿Qué puede ser más legítimo y más, más limpio que eso? Nada, absolutamente nada eh, Vamos a otra noche Y que tiene que ver con el caso Luxinger Macay? Efectivamente, el 10 de, de o sea, el día de ayer, eh, en la Corte Suprema se veía el, la posibilidad de nulidad del juicio del, del Luxinger Mackay. Recordemos que este juicio Es sido, el segundo. sido es el segundo, uno por 11 eh 11 culpados y y que todos fueron absueltos. Correcto. Y ahora eh Correcto. es muy que en un nuevo juicio, sin pruebas, se hayan condenado a cadena de respeto a dos, dos hermanos uh -huh. o, eh, dos hermanos por una eh, un testimonio bajo tortura, que ellos mismos lo reconocían y sin pruebas concretas y que eh, por, por lo mismo se esperaba que eh, la Corte Suprema eh, dejara nulo este juicio Eh, sí. sin embargo eh, lo que hizo fue eliminar solamente el tema de la ley terrorista eliminó la cadena perpetua y lo condenó a 18 años eh, me, parece gravísimo, me parece gravísimo porque el último bastión que teníamos que era la posibilidad cierta de que se actuara en derecho que era la corte suprema también está bajo el, la bota del poder político y la tutela del poder económico lamentablemente es así lo digo yo y me hago cargo de lo que dijo sí lamentablemente si nosotros consideramos que José Peralino Huynca es quien tiene eh, la condena más baja y es quien acusó a los hermanos Tralcal eh, él, él, luego de firmar la declaración donde los inculpa él declara que efectivamente fue eh, presionado que le mostraron eh, una fotografía de su mujer, de su pareja con su hija y le dijeron que si o decía o firmaba o hacía lo que le decían o no iba a ir nunca tranquilo entonces tú no puedes considerar un testimonio sacado bajo esas circunstancias como real porque está siendo presionado Entonces, no se puede, no puede la Corte Suprema hacer eso Y tal como tú dices, esto lamentablemente no hace más que pensar que efectivamente eh, no hay Yo lo he dicho muchas veces, no sé si en esta radio, pero eh, la justicia no existe en este país Tal como dijo alguna vez el fiscal eh, Gajardo, Gajardo eh, en este país se encarcela la pobreza en este país la justicia funciona cuando tú tienes dinero para colocar en la mesa. Si la pagas, funciona para ti. Si no tienes dinero para pagarla, te va a caer con todo el peso y te van a inculpar de muchas cosas. Ahora, en Chile, la ley antiterrorista entrega atribuciones al Ministerio Público y a los tribunales para que se prohíba revelar la identidad de ciertos testigos. El juzgado de garantía de Temuco determinó proteger la identidad de cinco testigos del caso, que estaban dentro esto del es caso Iglesia es que estaban dentro del templo cuando se inició el ataque todos declararon en el tribunal oral en lo penal de Temuco detrás de un biombo que ocultaba a los testigos de los imputados y del público ya, pero ese, otro, ese no es el caso Luxinger, el caso de los hermanos Trangor ah, sí si sí, sí. Sí. no, pero a ver pero la ley antiterrorista sí. eh, funciona para todos, ahora en el caso Luxinger, tal como tú, tú decías le quitaron Eh, el título de una acción terrorista Pero le dejaron la misma condena Por lo tanto, al no ser un acto terrorista Debieran haber sido bajadas las condenas O eliminadas, que era lo lógico en este caso Pero no pasó Ahora, nosotros hablamos alguna vez en este En esta radio, programas anteriores De que testigos Que estaban ahí en el momento del incendio Hablaron de una camioneta blanca una camioneta blanca. Perdón, los mapuches no andan en camioneta blanca. Los mapuches no andan en camioneta, o andan a pie o a caballo, pero no andan en camioneta, ni en bicicleta. No, allá no. Allá no andan no andan en camioneta. Y aquí tampoco. Sí. Aquí andan en el, en el en el servicio público de locomoción. Es un sector donde no hay casas una al lado de la otra. Hay fundos Por lo tanto, buscar una camioneta blanca no es tan difícil. Sin embargo, la fiscalía, los jueces, no investigaron la policía, la PDI, nadie investigó esa camioneta. Y los testigos del incendio dijeron que las personas que andaban ahí no tenían apariencia mapuche. Apariencia mapuche. Y <coughs> sin embargo, esa arista no se investigó. ¿Por qué? Porque tienen plátano. Ese es el tema Entonces volvemos exactamente a lo mismo Ahora, hay que recordar aquí también Que una de las primeras cosas que hace Porque este segundo juicio se abre Una vez eh, Una vez eh, Ascendido al, al eh, la presidencia eh, Piñera Se abre de nuevo el juicio ¿Ya? Porque estaba cerrado Habían sido eh, exonerados todos los 11 inculpados en el primer juicio se vuelve a abrir y resulta de que piñera lo primero que hace subiendo a tomando el mando digamos del país cambia la ley antiterrorista y vuelve atrás a la misma ley antiterrorista que había en dictadura y que permite testigos encubiertos testigos que la defensa no tiene la posibilidad de entrevistar y que solamente los tiene la Fiscalía y que la defensa puede nunca saber quiénes son porque son testigos encubiertos ahora hay una cosa que me parece de la mayor gravedad eh, porque la Corte Suprema justamente cuando subió este gobierno y, y contrataron al señor Luis Hermosilla uh -huh. sí, sí. dijo en contra, del, eh, en contra del ministerio anterior habló públicamente dijo que por qué no usaron los canales que tenía el Estado que era el Consejo de Defensa del Estado y se usa un particular, en este caso Luis Lucía Correcto. Y, y nosotros celebramos que haya dicho eso pero ahora ha sucumbido a ellos de nuevo porque sí. este este abogado que, que los condena al final ha logrado su propósito y do, le doblegaron a la, a la Corte Suprema Correcto. o sea, ya no nos queda nada no. no nos queda nada, la, un, la última esperanza que era el Tribunal de Alzada mm. ya no está. Los, los fiscales y los jueces de primera instancia son manipulados fácilmente Correct. por el poder económico, pero mm. como como como muñecos, como marionetas. Pero sí. la Corte Suprema había dado muestras de poder a veces en derecho, mm. pero el día mm. ayer, digamos, realmente el el el, el fallo nos deja muy muy angustiado porque no nos queda nada, ya no nos queda nada y, y las discusiones sencillamente no funcionan, sí, ya no funcionan. Ahora, Amnistía Internacional da cuenta de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todos estos juicios han sido llevados a esa instancia, establece que la protección de la identidad de los testigos debe ser regulada de tal manera que tenga contrapesos suficientes para asegurar un adecuado contrainterrogatorio por parte de las defensas en ningún caso un testigo anónimo debe ser como principal prueba para una condena, cosa que aquí es lo que ha pasado ah, lamentablemente eh, Amnistía Internacional eh, ha acusado a Chile, no es esta la primera vez, porque no es esta la primera vez eh, y se cuestiona y califica como irregulares algunas de las pruebas de los juicios la primera dice, es conocida, es la posibilidad latente de que la declaración de José Peralino Huynca la que incriminó a los otros 10 imputados en el caso Luxinger, puede haber sido obtenida bajo coacción o sea, ellos plantean el puede por, por un tema de incondicional, claro pero José Peralino Huynca dijo que había sido bajo coacción de hecho había sido bajo tortura, fue lo que él dijo y para allí no se quiere yo en contra de los dos funcionarios de la PDI que le tomaron las declaraciones que serían claves en el caso el joven acusa a premios ilegítimos y que cuando lo llevaron a declarar en el 2013 le mostraron fotos de él, de su pareja, en lugares públicos y le dijeron que si no hablaba, ella iría a prisión te puedes imaginar lo que le puede pasar ahí en prisión ahora Él presentó una querella en junio del 2016 y hasta la fecha el Ministerio Público ni siquiera les ha tomado declaración a los oficiales de la PDI Guillermo Vilches y Claudio Leiro Así quedó acreditado el 4 de julio del 2018 cuando el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la reapertura de la investigación y ordenó la toma de diligencias pendientes ¿Por qué razón no se les toma declaración? ¿Por qué razón no se los investiga? No es una querella en la constitución dice que todos somos iguales ante la ley pero eso no es verdad eso no existe nadie en este país respeta la constitución si hay plata funciona si no hay plata, olvídelo lo van a secar en la cárcel si lo quieren secar en la cárcel y si lo quieren sacar de en medio porque es molesto para alguna gran empresa o para algún gran empresario que tiene alguna que tiene el ojo puesto en algún medio ambiente o en alguna empresa o para sacar provecho de algo créame que eso va a ser así, lamentablemente no hay de otra no hay de otra forma eh, vamos a y ah. sí bueno acá desde estudio 2 preguntan bueno la opinión de leonor gonzález dice interesante el programa eh, abre la mente y eso se agradece opiniones acerca de la propuesta de la diputada olivera de declarar 9 de noviembre día nacional del taca taca la verdad es que <risa> eh, bueno, eh, voy a tratar de voy a dar mi opinión en realidad creo que hoy en eh, el parlamento hay diputados y senadores que no tienen absolutamente nada que hacer allí me parece una burla burla que un diputado de la nación que gana una porrada de plata esté preocupado por hacer un día del taca, -taca cuando hay gente mayor que tiene pensiones de hambre que se mueren de hambre porque reciben 50 80 mil pesos y que con suerte de les alcanza para pagar, si no tienen una casa propia, para pagar una pieza y hasta ahí sí. entonces me parece, de verdad una vergüenza, da rabia da impotencia que estén preocupándose de estupideces y la verdad es que yo le pediría a la gente porque a ella la votaron a ella la votaron para que estuviera allí, en ese lugar haciendo estupideces como esa entonces Creo que seguir hablando o decir alguna otra cosa más eh, podría decir cosas que no son apropiadas para la radio, porque la verdad es que la rabia es muy grande. Eh, creo que la próxima vez que cada uno de ustedes, señora, señor, que va a votar, piense bien quién quiere que lo represente. Y creo que las personas que votaron a esta mujer, que no tengo nada que decir con respecto a ella como y a lo que fue como deportista, Pero como político, como diputada, eh, le sobra todo. Le sobra silla, le sobra título, le sobra todo. Porque no tiene nada que hacer en ese lugar. Nada. Está de más. Esa es mi opinión y esa es mi respuesta. Bueno. <ríe> Perdón, pero es que me da rabia. Se estén preocupando por un día del taca-taca porque se preocupan que los, los, los pobres abuelos que trabajaron toda una vida, que se sacaron la mugre por este país que le sacaron toda su plata, que están muriéndose de hambre porque no tienen ni siquiera para pagar medicamentos en este país y se están preocupando por un día del taca, -taca mm. es como yo la tuviera enfrente del pueblo que le pego mm. que yo sé que no es correcto, pero le pego de rabia, nada más que de rabia qué horror <risa> Pero bueno eh, Vamos a eh, Estábamos en el tema de eh, eh, Sí, espérate, déjame <ríe> Es que me perdí, me dio tanta rabia ah, bueno, lo otro que ha pasado también con el tema del caso déjame terminar una, una cosa pequeñita en el tema de el caso de eh, de todos los juicios a los, eh, nuestros hermanos mapuches eh, hay que recordar que eh, los abogados que han eh, eh, llevado adelante la defensa de estos eh, de, de nuestros hermanos mapuches han recibido amenazas han sido perseguidos eh, y ellos han eh, puesto las querellas correspondientes no solamente aquí sino que fuera también y de hecho la Corte Suprema solicitó a carabineros y a la PDI que los dejaran tranquilos, o sea hay aquí una persecución no solamente en contra de los mapuches sino de aquellos profesionales que les están prestando servicio y los están defendiendo contra un sistema que claramente lo único que quieren también, es también, terminar con ellos. no solo eso, sino que también contra los jueces eh, que eh, osaron hacer justicia. por ejemplo la jueza Saldiria, Correcto. que la enfermaron y la sí. hicieron renunciar. Sí. Entonces una jueza de 12 años de experiencia, o sea, no era una parecida, y sin embargo dio un ataque de histeria en pleno porque la presión que tenía es insostenible sí, entonces, sí no, correcto eh, entonces claro, aparte de, lo, de los defensores de los de lo, claro. del pueblo mapuche lo los jueces que obran el derecho y que como consecuencia de eso eh, no condenan a los mapuches ya, es simple esos también son perseguidos exactamente, bueno tenemos y mucha evidencia, mucha información vamos a cambiar radicalmente de... de de tema y vamos a hablar de algo que es un desastre ecológico y para que quede en conocimiento de la gente, la asociación gremial Bases Productivas Apícolas de Chile calificó como un desastre ecológico la quema de un panal de abejas que realizaron funcionarios de la municipalidad de Antofagasta esto eh... Por redes sociales se difundió el video donde se ve como los trabajadores pertenecientes a la unidad de medio ambiente de dicha localidad procedieron a incinerar los insectos con un aerosol como soplete. Según consignó, esto es una noticia de Bio Bio Chile, la alcaldesa Karen Rojo calificó la situación como un mal procedimiento y aseguró que tomarán medidas disciplinarias en el caso. Vamos a ver si eso es cierto. El medio citado señaló que Daniel Irara, presidente de la Asociación Gremial de Bases Productivas Apícolas de Chile, criticó lo ocurrido y aseguró que el hecho demuestra que no hay conciencia real de la importancia que tienen las abejas a nivel medioambiental. Informó que como asociación están dispuestos a impartir charlas para informar cómo proceder si es que la gente se encuentra con panales en la vía pública, para que no se repita en ninguna parte del país la lo que calificó como un desastre ecológico, además el dirigente hizo un llamado al Estado a reconocer a las abejas y a la apicultura como un eje estratégico en el medio ambiente ahora aquí en Santiago también apareció un enjambre de estos que llaman eh, itinerantes digamos de alguna manera, en la comuna del bosque, adherido a una valla de estas que hay en las esquinas, estos fierros que hay ¿ya? y sin embargo fue rescatado, llamaron a, a a quien a quienes saben, digamos, y fueron y sacaron las abejas con un procedimiento eh, que ellos saben, digamos, ¿no? Y sacaron todas las abejas, se las llevaron y las llevan a un panal. Ahora, es súper importante tener conciencia y que la gente sepa la importancia de las abejas, porque ellas son polinizadoras. Ellas polinizan el 70% de todas las plantas y flores del planeta si se mueren las abejas el ser humano tiene con suerte 3 o 4 años más de vida porque no va a tener cómo polinizar así de importantes son las abejas por eso señora, señor si usted ve en la calle, en cualquier parte, donde quiera que usted esté hay un servicio que que se llama las casas enjambres, que es apicultura nas, eh, natural y se dedican a rescate y reproducción de las colmenas recordemos que hubo muchas colmenas, muchas millones de abejas que se murieron en los años en que hubo en el verano muchos incendios, ¿te sí. bueno y los teléfonos son 56989061559 más 5 6 9 8 9 6 1 5 y el otro es más 5 6 9 5 2 5 7 7 más 5 6 9 5 2 5 7 ellos se llaman las casas enjambres recuerde cualquier eh, nido eh, cualquier eh, cantidad de, de abejas que usted vea en cualquiera en un árbol en su casa en cualquier parte llame a estos teléfonos por favor porque es muy importante que las protejamos ellas son la base importante de la alimentación que nos llevamos a la boca todos por lo tanto tenemos que cuidarlas y protegerla están viviendo las ciudades porque Están arrancando de los pesticidas, está arrancando del incendio Correcto. Y, y ojo, los pesticidas neonicotinoides hace un año atrás hubo una posibilidad de no permitirlos en Chile, pero sin embargo destruyeron ese proyecto de ley, eh, porque nosotros hemos tenido aquí a Lucía Sepúlveda, que ya es de Rapal, Chile, que... Eh, y querían eliminar que se que se prohibieran los insecticidas neonicotinoides, que son aquellos que matan a las abejas. Eh, y se el, lo eliminaron, digamos, o sea, dejaron una ley que en realidad no sirve absolutamente para nada. Y por esa razón están viniendo a las ciudades. Entonces, por favor, señora, señor, recuerde ellas son parte importante de la alimentación que todos nosotros sí. nos llevamos a la boca y todos la los días no son agresivas ¿sí? ¿No? Si, no. si no se les molesta no, no. No Exactamente. Si Entonces, el único animal agresivo es el hombre eh, no solo agresivo destructivo, criminal <risa> yo le colocaría harto, más calificativo <risa> así, es. así que bueno eh, eso esa información y esperemos que nunca más vuelva a pasar Eso, eso que vimos que en realidad era horroroso. ¿eh? lamentablemente horroroso. Tenemos ¿Cuándo? Ah, queda algo más? No. no lo que pasa es que que no. cuando cuando la, la persona es una pregunta me acordé de un de un, un video que hizo Mannef Agnes. ¿Mannef Mannef? Sí. Eh, un economista chileno premio Nobel Alternativo que fue ex candidato presidencial hace algunos años atrás sí. y, y él hizo una conferencia en España creo, ¿En, habló, Barcelona? en Barcelona, sí, sí, en una universidad uh -huh. y habló sí. justamente de de las diferencias eh, entre el hombre y los animales uh -huh. y da nah, una gran explicación ahí, yo no voy a entrar en detalles, no tengo la la capacidad que él tiene digamos. pero sí que me llamó mucho la atención de que él decía que la principal diferencia entre el hombre y los animales es la estupidez Sí, él, él en esa conferencia habla que desde muy pequeño se preguntó cuál era la diferencia y la buscó por todos lados y buscó todas las posibilidades, que la diversión los sentimientos... Sí. Toda, y, y siempre tenían una explicación. O sea, sí. siempre había coincidencia con los animales. Sí. Y la única diferencia que encontró fue la estupidez humana. Porque sí. la estupidez es inherentemente humana. No, hay, no existen los animales. Sí, los animales no son estúpidos. ¿No? Los animales se equivocan una vez y aprenden al tiro. Los, los humanos no. Lamentablemente. Ah. <risa> bueno... Eh, Con eso amigos, vamos a seguir investigando, vamos a seguir eh, viendo qué es lo que pasa eh, con estos eh, dos acontecimientos, con el tema de... Eh, eh, porque tenemos eh, ahora en diciembre un eh, juicio también de eh, el lonco Facundo Jones Walla que fue extraditado desde Argentina, que también vamos a estar cubriendo ese tema. Que y que tampoco tienen pruebas, eh, entonces... Lamentablemente es una, un común denominador, no solamente aquí en Chile sino que en Argentina también, el tema de los Mapuches. Eh, la necesidad de los estados de quitarles sus tierras para ser explotadas por los privados. Esa es la finalidad, esa es la razón por la cual los criminalizan bajo toda circunstancia cuando ellos lo único que quieren es vivir en paz en sus tierras y que nadie los moleste. Porque hay que recordar que nosotros invadimos sus tierras. Ellos no invadieron las nuestra. Ellos estaban primero. Mucho claro, antes que todos. Un claro, los y los conquistadores, los conquistadores, quiero lo que son los conquistadores? Son genocidas. Cuando tú matas a una persona, eres un asesino. Correcto. Cuando matas a un millón, eres un conquistador. Los grandes conquistadores que vinieron de Europa aquí, mataron a los pueblos originarios por montones por millones barrieron con los pueblos eso fue lo que hicieron ah, es, que, es que aquí hay hay un, hay un tema de, de no coincidencia se habla de conquista se habla de eh, ¿cuál es la palabra? De, de descubrimiento descubrieron América eso no es real América tenía Tenía grandes centros poblacionales Estaban los incas, estaban los mayas Había grandes civilizaciones Los mayas crearon en esa época el riego por boteo Tenían una agricultura extraordinaria Los Ellos, también, la ingeniería de los aztecas Por eso te digo, entonces, había civilizaciones, grandes civilizaciones Olmecas también, perdón ¿no? Grandes civilizaciones había aquí en, en, en América no descubrieron nada no vinieron a conquistar tampoco vinieron a invadir, a saquear y a robar y asesinaron a todo aquel que se le puso enfrente y que necesitaban España necesitaba oro porque estaba a punto de entrar en guerra con Inglaterra y no tenían medios la corona española estaba en, en crisis lea la historia señora se señor los se los... llevaron todo el oro se <ríe> llevaron agricultura, se llevaron cosas que ya no había, se robaron todo lo que encontraron. Entonces, perdón, ¿y qué trajeron de allá? Los marinos que trajeron para acá. Eran gente que estaba en los calabozos. No era gente eh, educada. No, liberará. trajeron lo peor, lo, peor lo peor de lo peor. De lo peor. <coughs> los que estaba en los calabozos lo metieron en los barcos y los mandaron para acá. Entonces, perdón, ellos vinieron a saquear. ¿Qué se festeja el 12 de octubre? El 12 de octubre se festeja nada No tenemos nada que festejar Todos los que aquí vivimos Todos Al que le guste o no le guste Todos los que aquí vivimos Tenemos algo de sangre mapuche originaria No solo mapuche De todos los pueblos originarios que existen en América Latina Somos parte de eso Tenemos herencia de ellos Seamos honestos no tenemos nada que festejar que vamos a festejar? que vinieron aquí a imponer una religión que no era la de ellos? que vinieron aquí a matar y asesinar a todos sus caudillos para dejarlos sin cabeza y poder aplastarlos? vinieron aquí a quitarles sus tierras? vinieron aquí a quitar todo lo que tenían? que de hecho a todos los pueblos originarios del oro no les importaba tenían tenían una cultura Tenían conocimiento, ¡astronomía! Ellos sabían de astronomía Entonces, ¿qué vinieron a darnos? ¡No nos dieron nada! Quitaron todo, asesinaron en el norte, en Norteamérica ¡Cuántos millones de aborígenes mataron! ¡Asesinaron! ¿Para qué? ¡Para quedarse con las tierras! ¡Y es lo mismo que aquí pasó! ¡Es lo mismo que aquí pasó! ¿Y qué es lo que está pasando hoy con los pueblos originarios? Quiere recuperar siempre, sus tierras Entonces, señora, señor No festeje nada Porque usted Y todos los que aquí vivimos en este país De norte a sur Tenemos algo En alguna parte De nuestros ancestros Hay sangre originaria Le guste a usted o no Porque hay muchos que no les gusta A mucha honra Yo también tengo sangre originaria Entonces respetemos lo que para ellos fue un genocidio brutal no festeje el 12 de octubre no hay nada que festejar al menos yo no lo festejo Perdón. bueno, adiós auditores muchas gracias por escucharnos eh, hasta el próximo jueves, hasta la misma hora en su programa La Verdad una Antenatía gracias, hasta pronto